a Soca autogestion Durán ycha la puntomia punto o y seguimos con las entrevistas a la gente que ha traído pues materiales a la soca y ahora pues vamos a estar con bele Belcha, la distribuidora libertaria escreecom y bienvenida aquí a, a la radio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 muy bien muy bien eh, ya tenéis próxima parada ya sabéis cuál va a ser la siguiente eh, asoca, feria o espacio en el que eh, vais a colocar mañana vamos a estar en el gasteche de gaste que un colectivo quiere va a hacer unas jornadas de presentación de su colectivo se llama colectivo Gaur, y allí estaremos todo el día vale y eh, poniendo allí en la pues con las distribuidoras y tal un pero es por un día no